Así terminas esto madre, no lo sabes Que llegó no volver a casa Tu llamada, sientes que tarda Preguntas por él o a los chicos de la cuadra Alguien recuerda verlo caminar Junto a piernas largas Sí, Aquel con el que siempre dijiste Con el que no se juntara Una última aventura después del beso De los buenos días de esta mañana Preparas el discurso para cuando vuelva Tomas el cito mientras bebes de botellas Ya no es necesario Las lecciones volvieron clausurados no lo sabes, Diego ha crecido Un chico tranquilo, en ciertos aspectos es sumiso A sus problemas para conseguir amigos Siempre hiciste caso omiso Diego es golpeado en la escuela por su actitud positiva, pasiva Nunca había levantado los puños y no lo haría Piernas largas y sonar desde su sobrenombre Levanto a Diego, vamos arriba hombre ¿De quién te escondes? Ven, te mostraré unos trucos El típico fanfarrón del barrio lo había adoptado Diego cambió, su autoestima es más grande que su inteligencia Confía, manos blancas se hace llamar. Con el tiempo digo, empieza a hablar de más. Tiene problemas, tierra y la dura huye, Son esos tipos, los gatos, dos muchachos, entre 20 Siempre tuvo miedo a las armas, cuidaba su espalda. Ya tenía dos semanas de no haber visto piernas cargas. Parece que las cosas se enfriaban. Esta mañana tocan la puerta, ahí estaba. Manda, vamos, de barra, de falda a falda. Dio Diego ese último. Buenos días a su madre, mientras entre labios, que Dios te bendiga, balbuceaba. Al hogar de esta chica O algo no es común, no es como cualquier cita Sobre la barra de Don Quixote se mueve algo Si sí, son aquellos los gatos de quien hablamos Diego teme por tu seguridad Se resigna una golpiza Un par de rotas costillas Entre empujones y golpes Diego se desploma sin siquiera quejarse Piernas largas lleva un knockout Y en la boca una sonrisa El típico tipo de pandilla Que ama las riñas Los vecinos salen, gritan Se escuchan las sirenas de la policía Diego no levanta ni el polvo Contra el suelo su rostro A la altura de su pecho Escurre un líquido rojo Digo que pasa amigo Los vencimos Arriba, vámonos Que vienen los vecinos Por la mente de Diego Solo cruza su madre Lo sabe, es tarde El calor de su cuerpo Se concentra en el pecho Puedes sentir como se si despide Del su último aliento El piso suave Y no sabe Que no se trata nada más de sangre En su mente los amigos Y mujeres no caben Piden tiempo aliento al dios donde que no creció pide vivir de nuevo, pide no cometer error, ay Diego pide perdón, en casa aún hay alguien esperando verte salir de aquel callejón así es Diego dudas y de infancia sin seguridad así es Diego, soledad y escasas amistades así es Diego, hijo de familia te equivocaste Te tomaron los besos, del monedero de tu madre De dejar la escuela y no ubicarse ¿Quién se lo diría sin la guía de un padre? El desprecio, las acciones, y sin aspiraciones Diego, te equivocaste Así es ciego, dudas y de infancia sin seguridades ciego, soledad y escasas amistades Así es ciego, hijo de familia, te equivocaste Así es Diego, dudas y de infancia sin seguridad Así y es Diego, con soledad y casas amistades Así es Diego, hijo de familia, te equivocaste